hay una serie de obras licitadas principalmente sobre uno de los arroyos que forman parte de la de nuestra ciudad que se llama el arroyo el gato y en realidad digamos las obras eh, eh, eso lo dijo lo indicó la la en el estudio de la universidad nacional de la plata se tienen que hacer desde la desembocadura hacia hacia arriba y digamos la, la provincia sacó fotos y todo una obra que está en el medio con lo cual digamos está contradiciendo lo lo, lo que pide la la universidad que es alguien digamos que que tiene verdaderamente todo el conocimiento. Y hay un montón de obras que se tienen que hacer que ni siquiera están contempladas en esos pliegos de, de, de las distintas obras que están, la, la gran mayoría, nada, en un papel. Y lo que hace sistemáticamente es poner carteles como que van a hacer algo o sacarse una foto, pero en la práctica poco es lo que se está haciendo. Todo el paquete de obras que básicamente están focalizadas en lo que se llama el Arroyo del Gato, que es uno de los principales arroyos que cruzan la la ciudad y estas obras se han particionado, se han repartido en muchas obras pequeñas con la teoría de la, de, de la provincia que es más fácil administrarlas, manejarlas pero hay muy pocas que están licitadas, falta muchas definir cuál es el alcance cómo lo tienen que hacer, en la arroya hay muchas puentes que limitan la capacidad de escurrimiento de las aguas y esos puentes ni siquiera están forman parte de las obras o sea, hay un montón de falencias que nosotros las sabemos nosotros las las hemos criticado pero bueno no tenemos el, el reconocimiento de esto de, de parte de las autoridades